es un tema político. ¿Que hay que llevarlo adelante? Sí. Pero no... Eh, a ver, no es una reforma, no es algo que no que va a ser en beneficio de la sociedad eh, eh, en su conjunto. Digamos, son temas que se, dir, que se dirimen en... Eh, creo yo de una dirigencia... Hasta elitista, te diría. Una discusión elitista. Que sí, que es una deuda de todo lo que quieras. Pero no es central en este momento. Que estemos hablando todo el tiempo de la reforma judicial y de que atrás está el tema reforma judicial. Y la verdad que rompe mucho porque... Primero la gente tiene que llegar a fin de mes. Primero la gente tiene que tener una cama en un hospital, un médico que lo atienda, un médico que esté en condiciones, que sí. cobre un salario digno, eh, cosa que no está pasando. Y hoy tenemos una entrevista, de hecho, con, con, con referentes de cómo están viviendo, más allá de todo lo que está pasando encima de los salarios son paupérrimos. Uh -huh. Entonces, todo esto está pasando y uno tiene que prende la tele y ve lo que ve en el Congreso de la Nación, con gente afuera encima, alentando la violencia... Eh, es muy difícil, la verdad, que seguir así eh, y tener esta dirigencia política, la verdad que a mí me, me da mucha vergüenza ajena y tristeza en este momento. Uh -huh. ¿Pero qué te parece? Yo recién me estoy enterando ahora que una gran amiga mía este tiene COVID. ¿Cómo, que, ¿Cómo crees que me siento ante esto? ¿Te crees que me siento alejado, lejano, porque Buenos Aires tiene COVID? ¿Vos te crees que yo siento eso? ¿No? Siento que me puede tocar a mí, viejo. Sí, Siento es una... que me puede tocar a mí. A ver, la, la realidad es algo que se ha expandido de una manera que creo que ninguno de los gobiernos esperaba o contempló, porque si no la, las medidas tomadas hubieran sido otras. Eh, después, digamos lamentablemente, se, se debate en, en acción las medidas a tomar, que creo que son lo, lo urgente. Eh, la, la agenda estatal está virando y está dejando de ser el coronavirus aunque sea el peor momento eh, no porque haya para mí en este sentido no porque haya que aplazar discusiones porque nunca es el momento perfecto para determinar para dar tal o cual discusión sino que se dan y se y se avanza el tema es lo que las respuestas que se van a dar en lo inmediato por ejemplo ante la carta de la sociedad argentina de terapia intensiva digamos que bueno qué vamos claro. a hacer claro eh, porque hoy por hoy con las medidas ya tomadas, con las medidas ya tomadas de flexibilización y de apertura y acá, digamos, criticamos fuertemente a la, a la ciudad de Buenos Aires que es lo que nos toca y que es la que más está flexibilizando, pero que una buena parte del país ha tomado, porque no se ven restricciones fuertes en ninguna parte del país. Y, y está liberado totalmente a la conciencia individual de cada uno de nosotros. Es cierto que una buena parte de la sociedad lo cumple, pero una buena parte no. Eh, aquí está la, la discusión de bueno, qué va a hacer el gobierno de Alberto Fernández. Y acá ya no, no tiene que involucrar más la buena predisposición de los gobernadores. Uh -huh. No tiene que atender no, a la... Eh, digamos, el no presidente tiene, tiene la potestad y la necesidad imperiosa de tomar definiciones que... Eh, caigan sobre el conjunto del territorio nacional obviamente que hay particularidades obviamente que no es la misma la situación en todos lados pero no puede dar un mensaje que el gobierno de la ciudad lo contradiga y no hacer nada eh, en consecuencia porque si no cual, eh, digamos cual, eh, hay un eh, ya no hay un gobierno este que, que tome decisiones sino que simplemente de consejos y no sé si en este momento es lo necesario Bueno, el gobierno va a tener que tomar el toro por las astas en este tema y dejar de consultar a los gobernadores, ¿sí? Porque ayer, por ejemplo, el, el ministro de Salud de Córdoba dijo que Córdoba no va a retroceder de fase tras registrar ayer un nuevo récord... Ayer tuvimos 392 contagios, chicos. 392 contagios tuvimos ayer. 166 pertenecientes a Córdoba y 221 al resto de los departamentos. Y el tipo anunció, muy suelto de cuerpo, al igual que el gobernador Schiaretti, que no se va a retroceder de fase. Ah, eso sí, van a pedir autorización a la Nación para habilitar reuniones familiares. ¿Para qué le pedir autorización a la Nación si así es lo que se le si canta el culo? ¿Me entendés? ¿Y por qué por qué no retroceden de fase? Porque ellos sostienen que en la capacidad del sistema de salud de la provincia, que según datos oficiales registra un 34% de ocupación de camas críticas, bueno, como que le da el cuero todavía como para resistir el tema de las camas críticas. Mientras que a nivel nacional el promedio asciende al 60%. Sin embargo, los tipos no hacen retrocedimiento de fase y están estallando están estallando los casos de COVID. Ayer... En algunos lados ya el COE no funciona, en otros sí, fíjate. En general de esa, ayer hubo casi 100 casos activos de COVID. ¿Sí? En general de esa, donde está la famosa aceitera de robert Urquía. ¿Está? Habían decidido, en, en esa localidad sureña de la provincia, no parar la economía por siete familias que están aisladas. Pero, ¿qué pasó? Sumaron 62 casos en una semana... Y hay tres personas internadas. Entonces, a ver, muchachos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Claro. Es decir, el cuidado lo tenemos que tener nosotros. En el caso lo tengo yo. ¿Sí? Que decido no salir. Hoy tengo que salir necesito salir porque ya me, me quedé sin guita. Bueno, entonces, bueno, eso es un tema personal. Pero digo, tengo que ir al cajero seguramente. voy a salir para ir al cajero. Lo haría a la tarde porque ahora, la verdad, no tengo ganas. Eh, pero digo eh, todos los cuidamos, ustedes también se van de la radio vos te vas a tu casa leira vos te vas a, a encerrarte en tu casa de Santaelgoa haciendo tus cosas bajando remotamente también bueno todos cumplimos nuestra nuestra tarea y, y nuestra y con nuestra y asumimos nuestra responsabilidad no lo puedes ser el resto de la sociedad bueno uh -huh. basta ya la última vez no hubo conferencia de prensa muy simple chicos yo se los dije antes y ocurrió hubo chisporroteos y va a ir, y van a seguir habiendo chisporroteos Y van a seguir viendo chisporroteos. Porque finalmente la RETA cedió ante la presión de los medios dominantes y cedió ante su partido que lo iba criticando. No aguanta que la RETA tenga una buena relación con el presidente Alberto Fernández. ¿Sí? Uh -huh. Y la RETA cedió, cedió ante la actitud malévola, violenta de su partido. De una gran parte de su partido. Cedió y está habilitando todo. Buenos Aires es un desmadre. La provincia también, te aclaro, ¿eh? Pero por lo menos hay restricciones, digo, por lo menos Kicillof no te dice que esté habilitando. Pero bueno, es un desmadre la provincia. Bueno, en la ¿Eh? ciudad están insistiendo con que los chicos vuelvan a la escuela. Uh -huh. Después de que el gobierno nacional no haya habilitado bah, el protocolo, bah. dijeron, bueno, vamos a seguir insistiendo porque el problema, dijo Santilli ayer en una entrevista radial, dijo, el problema no es la conectividad de estos 6.500 chicos, sino que es un tema de eh, habitacional. O sea, el problema es que viven con mucha gente... El problema es el hacinamiento, no que no tengan wifi el problema no es que tengan que no tengan computadoras, eh. Eh, sino que es un tema habitacional. Por eso tienen que volver a la escuela. Obviamente, yo claro. supongo sí, sí, sí, que claro. otra vez le van a decir que no, porque estamos, a ver, es, en, creo que en ninguna parte del mundo, en el peor momento de la pandemia, habilitaron las escuelas. Claro, pero además eh, creo que en medio que Santilli, eh, acá está la madriguera, eh, Dijo, bueno, no es un problema de conectividad, es un problema habitacional. Está bien, son los dos problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Los dos, eh, hoy en día, grandes problemas para una buena parte de, de la sociedad y de la comunidad escolar. Uh -huh. eh, claro que hay un gran problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Y es quizá el gran problema que ha eh, uh -huh. difundido la gestión de, de Mauricio Macri, que, que ha hecho que haya gente durmiendo en la calle, que haya eh, gente que deba irse a la provincia de Buenos Aires, que eh, haya un déficit habitacional eh, tremendo. Sí, es un problema, y Santilli bueno, lo acaba de admitir. Y dado que no, es, no van a resolver ese problema en poco tiempo, ni tienen pensado resolverlo, la conectividad también es un problema. Bueno, con esta medida no resuelve ni atiende ninguno de los dos. Eh, porque ex, sino que expone no solo a los niños y niñas que van a la escuela o que sí, tienen o que sí. quieren obligar a ir a la escuela, claro. sino también al sistema de salud, que es lo que estamos diciendo. Pero un chico va a la escuela, se contagia, vuelve a la casa y se contagia medio barrio popular. Claro, con la misma lógica sí, que plantea Exacto. Santilli. Exacto. No tiene ningún porque sentido. Porque si los jóvenes son los que más contagian en este momento, eh, hay que decirlo también, ¿no? Eh, la, la gente joven también es la que más es eh, si, si la gente joven sale permanentemente, ¿está? Como le ha pasado a mucha gente, yo yo tengo casos de amigos que tienen viviendo seis personas en la casa y, y que son jóvenes y van saliendo por por distintas por distintos motivos y bueno, son fuente de contagio. Están y lo mismo los pibes, los pibes son fuente de contagio. Quizás no les pasen muchas cosas a los pibes, pero son fuente de contagio. Eh, por eso es muy interesante cuando comenzó el programa el, el comunicado que leyó Laucha sintéticamente donde Hay que poner el acento de esto que estamos colapsados porque somos cada vez menos. Y en el caso de las aulas, reafirmar lo que dijo Trotta, el regreso a las aulas será siempre y cuando la salud lo permita. En Italia están pensando en volver a las clases, pero ¿de qué manera? Teniendo los chicos una distancia de dos metros, no van a ir todos al aula. Tiene que haber una distancia de dos metros, cada cada chico tiene que estar a dos metros del otro si quieren no usar tapabocas, si no tienen que usar tapabocas. Pero es un riesgo. Digo, en África, por ejemplo, en África, que es uno de los continentes menos afectados, pero ya está preocupando de pronto por el coronavirus, la crisis alimentaria, y están estimando que pueden morir de hambre 426 niños al día en el continente por impacto del coronavirus. Madrid. Se la tomaron todo en juego, inclusive una marcha... Porque digo, las marchas anticuarentenas también son en España y en Alemania, ¿no? Uh -huh, ah, sí. Vamos a decir la verdad. En Madrid cerraron parques, jardines y piscinas ante un nuevo rebrote de coronavirus. En Madrid, medidas que son similares a otras eh, ciudades de la región. Y en Alemania volvieron a obligar a usar barbijos tras las multitudinarias protestas en Berlín y en otras ciudades de Alemania ya la medida regía para el transporte público y espacios cerrados como escuelas y comercios y se extienden a manifestaciones que superen el centenar de participantes ¿qué hace Merkel? ante cada tipo que no respeta la cuarentena lo mete en cana anda a decirle a Merkel que es comunista anda a decirle a Merkel que es autoritaria impuso una ley que el tipo que no respeta la cuarentena va en cana ¿eh? Uh -huh. en la madura Alemania claro que además que, eh, hablar, que siempre es la y ni que hablar Inglaterra y Gales ¿no? que hay controles perdón al auto y cierro con esto en Inglaterra reunieron escuelas con controles para reducir contagios y eso pasó después que Boris Yeltsin también llamaba la inmunidad del rebaño hasta que le agarró él y casi se muere uh -huh. ¿no? Boris Yeltsin perdón Boris Johnson Boris Johnson, Johnson. <risa> no, sí. no, bueno, Johnson al... Boris ya no, partió ¿no? Eh, sí, hace eh, rato, sí, hace rato, rato, rato, hace rato, rato. Por, eso me, por eso me quedó tanta gracia Cuando dije Boris Yeltsin eh, Boris, Johnson, Boris Johnson, es raro que un inglés se llame Boris viste Pero bueno, los hay, los claro, hay. Y más Pero que digo, se llame Yeltsin a ver, Claro, y además que se <risa> llame <risa> Yeltsin Totalmente digo, Mirá lo que está pasando En, en, en la Europa civilizada Que tanto miran a Europa O a Estados Estados Unidos y bueno, hablás De pelote, no hablemos porque Tienen un presidente loco, totalmente loco Pero bueno Mirá en los países civilizados, voy a decir entre comillas, eh, lo que está pasando. Entonces me digo, no advertimos eso, no advertimos eso, ¿qué nos pasa como sociedad? Yo puedo entender un millón de, de causales, puedo entender el tema de la angustia, claro que hay angustia, claro que ayer escuché a un, a un, a un psiquiatra, a un tal Gastón Noriega, Eh, que hablaba justamente de, la, de las ansiedades, de los miedos, de las angustias, eh, y, y, y de qué manera se incrementan esos casos de angustia o de ansiedad o de estrés. Por el encierro, uno de los factores, quizás, como decía Leila hace un rato, la, las crisis económicas, sí el duelo por, por la pérdida de un ser querido al cual vos nos podés despedir, además. Bueno, ahora se, se hizo ley para la gente que tiene enfermedades terminales acompañarla hasta el último momento esto después del caso de Solange claro. en Córdoba. Sí. Que que fue una que fue una resolución oprobiosa por parte del gobierno de Córdoba, que cuando llega el padre al puesto de Huinca Renancó no lo dejan pasar. Y lo sacan de la provincia al padre de esta chica rodeado de 10 móviles policiales como si fuera un delincuente, chico. Y la piba Emite un comunicado o, o, o hace conocer públicamente una carta Ya casi eh, feneciendo Diciendo que ella tiene el derecho De ver a su papá claro. Como ciudadana Claro es, es muy complicado todo Es muy complicado estamos eh, Creo que estamos también No solamente viviendo una crisis económica Sanitaria Una crisis moral Una crisis ética Ajá uh -huh. Sí, hoy miércoles 2 de septiembre vamos a tener algunas, además, eh, otras cuestiones también importantes. Eh, primero, es el Día de la Industria hoy, 2 de septiembre, así que eh, industria, una industria señor, que, señor. Que, que no está mucho para, para celebrar, pero bueno, cumple hoy, cumple hoy su día y, y va a haber eh, anuncios, va a haber... Eh, un acto que va a encabezar alberto fernández junto al ministro de producción Matías culpafas eh, junto a integrantes de la unión industrial argentina y va a dar algunos anuncios para para el sector así que lo esperamos tanto no no, no solo por por la industria y los empresarios industrial